generando, además de, de, del aumento de positivos, toda esta tarea del aislamiento y el testeo de todos los contactos estrechos que tiene cada positivo, que son muchísimos. Y ahí es donde uno se da cuenta que la gente hoy eh, está haciendo eh, demasiadas actividades, por así decirlo, que no deberían hacer en este momento de aumento de casos. Y, y si lo tuviera que comparar con algún mes del 2020, porque me decías que se están haciendo casi 100 isopados diarios en nuestra ciudad, ¿se llegó a ese número el año el año anterior? No, no. Eh, uh -huh. En el momento, digamos, no, que nosotros tuvimos acá el pico más grande en en Visagópolis, que fueron dos meses, octubre y noviembre, fines de septiembre, octubre y noviembre, nosotros nunca llegamos a hacer más de 100 testeos diarios y el lunes, por ejemplo, hicimos 175. Uh -huh. Claro, eso también va a elevar... ...bacando de 100 eh, en esta semana, ninguna sem ningún día. Claro, bueno, eso digo... Hay gente que, que, que la ponemos en aislamiento y le, y le reprogramamos el turno. Claro, digo, eso eh, evidentemente también genera eh, que haya más casos positivos, ¿verdad? ¿O no necesariamente? Evidentemente... Eh, va a haber más casos positivos, primero porque la gente tiene muchos contactos estrechos, entonces eh, eso genera un aumento de contagio, sí. Y al, eh, testeamos porque la demanda es mayor por esto, porque sale un positivo y todos los contactos estrechos vienen a isaparse. Uh -huh. En la época en que tuvimos este pico el año pasado, no había tantos contactos estrechos de cada positivo como ahora, que es lo que nos llama la atención. Esa es la diferencia, ¿sí? Que antes el promedio eran cuatro, cinco, seis contactos estrechos estrecho por cada positivo y hoy estamos teniendo más de quince por cada positivo. ¿Y por qué? Sí, adotar, por ejemplo, eh, las burbujas que se tienen que ayudar en el colegio eh, o, o los laborales. ¿Y por qué, doctora, usted considera, ya sería para un estudio más más sociológico, psicológico, social, ¿no? Pero ¿por qué usted considera que a un año de la experiencia, casi una, más de un año, ¿no? Un año, un año y un par de meses ya, De la experiencia de, de, esta nueva pandemia en el mundo, con muertos que han pegado al lado nuestro o familiares cercanos. Eh, eh, no nos seguimos cuidando, no aprendemos a usar el barbijo, no no, no nos distanciamos dos metros de la persona que tenemos al lado, no nos higienizamos tan seguido. ¿Por qué pasa? Mira, la verdad que capaz que sí sea para un estudio, yo creo que también pasa, a veces, eh, bueno, la gente se cansó, eh, mucha gente pensa, piensa que no pasa nada, sobre todo el grupo joven, donde cursa eh, la enfermedad eh, leve, asintomática, con síntomas leves, pero el problema es que cuando eso, esas personas contagian a un adulto mayor, a una persona de riesgo que termina internada, y como vos decimos, hemos experimentado muertes cercanas todas. ¿sí? Eh, ha habido creo que un cansancio y un relajamiento excesivo de las medidas de cuidado y, y la verdad que hoy eh, estamos desde el equipo de salud pidiendo por favor, porque la gente no entiende todavía que si es contacto de estrés un positivo tiene que quedarse aislado, no importa si lo testean o no, se tiene que quedar aislado hasta que se lo testeen, el positivo tiene que quedarse aislado, no puede salir de su casa, y las personas que tienen síntomas compatibles con COVID tampoco pueden salir ni a trabajar, ni a juntarse con nadie, ni a hacer trámites, ni a hacer compras. Esos son conceptos básicos que los venimos trabajando hace más de un año y que todavía al día de hoy no se entienden. Eh, habida cuenta de la demanda, doctora, ¿ya se empieza a utilizar el, el Quilmes u otro espacio de, de, de grandes dimensiones para la, una nueva campaña de, de testeos o van, lo van a seguir haciendo en el hospital. En el Quilmes se está uh -huh. haciendo desde, desde diciembre, el centro de testeo se mudó del hospital, eh, primero por el espacio y segundo para poder ampliar las atenciones, digamos, del área verde del hospital. Eh, para trasladar todo lo que sea contacto de estrecho posibles positivo fuera del hospital eh, la demanda es grande pero también tiene que ver eh, con con el recurso humano y con el insumo sí incluso se está hablando de un cambio de protocolo en cuanto a los testeos hoy nosotros estamos testeando a todos los contactos estrechos tengan síntomas o no eh, a los que tienen síntomas que, que derivan del consultorio pero bueno se está hablando de un cambio por el tema de esto, de la demanda. Ya, por ejemplo, el laboratorio central de nuevo empezó a tener mayor de demora porque es lógico, tienen muchísimas más muestras que procesar que hace unos días. Uh -huh, claro. Y, y la vacunación, ¿dónde vas a ir estando también la campaña? Por ahora, acá en el hospital, estamos viendo de hacer una ampliación al, al, al vacunatorio eh, para, para, digamos... Eh, tener la gente que viene al a vacunarse. Eh que ya en, en estos días ya lo tenemos resuelto porque la verdad es que venimos vacunando eh, estos días doscientas más de 200 personas por día y bueno salvo ayer que que se nos juntó mucha gente en la puerta por una cuestión de que teníamos tres vacunas distintas a colocar y había que chequear los listados que llegaron justo el martes eh, digamos los turnos todos el martes hasta que acomodamos hoy no tuvimos ese inconveniente pero ya también estamos eh, en inmediata eh, is vamos a tener resuelta el tema de la ampliación del vacunatorio en el hospital. Eh, estaría buenísimo. Sí, sí. Eh, estaría buenísimo eso, Cecilia, porque nobleza obliga, no, no, nos han llegado un par de mensajes. Uno, agradeciendo la, la amabilidad de, de las enfermeras, de todo su personal de, de salud que están trabajando realmente eh, muy, pero muy bien. Y el otro mensaje nos decía, bueno, estas pequeñas críticas, ¿no? A, lo, a los adultos mayores, a las abuelas y a los abuelos, por ahí eh, no, no había una silla para, o, o O sea, había, había, había pocas, ¿no? Sí, sí, no, no es algo que nosotros eh, no tengamos en cuenta y por eso eh, eh, ayer mismo se vinieron, vamos a poner una carta anexa al vacunatorio que le instalan entre hoy y mañana, hoy acomodamos de otra manera a los abuelos, hoy no esperaron casi nada, solamente chequeamos en la fila que tuvieran el turno y qué vacuna era correspondía y fueron todos hechos eh, para hacer a sentarse, no esperar mucho una vez que ingresan al vacunatorio. Eh, es muy rápido, eh, los chicos hacen un gran trabajo, eh, tenemos un equipo de mucha gente trabajando aquí. Eh, no son cosas que desconozcamos y que no estemos trabajando en solucionarlo. No, no. Cecilia, te pido por favor que reiteres las recomendaciones que le querés dar a, a la a ciudadanía de Villa Allende, a la ciudadanía en general de la Sierra Chica y del Departamento Colón. Sí, yo eh, pedirte lo mismo que te dije recién, que por favor no relaje ninguna medida de cuidado, el uso de barbijo que sea permanente, mantener la distancia, la higiene en mano, eso ya lo sabemos todo. El tema es por favor reducir actividades y reducir contactos, que es lo que nos va a llevar a poder cortar la cadena de contagio en esta escalada de casos. Es decir, para que no tengamos que volver a, a atrás en cuanto a, a, a confinamientos, eh, pedimos la responsabilidad a cada uno uno y que desarrollen solamente actividades esenciales. Estamos en un momento muy complicado, ¿sí? eh, el personal de salud es escaso, está agotado, y también va a llegar un momento en que se van a agotar los recursos, los insumos. Entonces, para que no lleguemos a esto, eh, les pedimos a la población que por favor sea responsable, que sea empático con uno y con el que tiene al lado, y con las personas de riesgo que aún no están vacunadas, y que estamos en este momento simultáneamente llevando a cabo la vacunación y en este contexto es muy complicado y muy difícil, entonces le pedimos por favor colaboración y responsabilidad a la población. Cecilia Ruadi, directora de salud de la Municipalidad de Villa Allende, muchas gracias por este tiempo y, y bueno, un abrazo grande y, a, eh, y también las felicitaciones por el gran laburo que vienen haciendo. Bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición. Hasta allí la secretaria de Salud de la Municipalidad de, de Villa de la directora del hospital Josefina Priur, eh, charlando con nosotros, ¿no?